Recibimos a Valeria Calderón, delegada del Renatre. Vienen llevando adelante acciones para identificar situaciones de explotación laboral en nuestra provincia. Muy buenos días, Valeria. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, contanos, bueno, ¿cómo viene siendo el trabajo del Renatre? Bien, te cuento. Mira, el Renatre es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Y en sí, en general, lo que, que realiza son acciones para.、Eh, Que los empleadores se registren y registren también a los trabajadores, es decir, para disminuir el trabajo informal.、Uh -huh. Dentro de esto también, obviamente, entra lo que es、eh, trabajo infantil,、eh, condiciones de í n d i c e s de p r o t a c c i ó n laboral rural, como nos ha pasado a encontrar,、eh, o trabajo adolescente. ¿sí? Uh -huh. Después también nosotros tenemos otra,、eh, digamos, otra área en la que también intentamos、eh, colaborar con, con todo lo que es el sector rural. q u e son las prestaciones por desempleo y capacitaciones a, a trabajadores, tanto empleados como desempleados, para que puedan、eh, los desempleados reinsertarse en, a lo que es el, el mundo del trabajo y, bueno, los que se encuentran trabajando, que puedan tener más herramientas para, para continuar.、Uh -huh. ¿Cuál es la situación en la provincia? Mira, te cuento, yo ingresé hace muy poco, en septiembre, octubre del año pasado,、eh, ingresé como inspectora y, bueno, comencé a trabajar en. De, de todos modos ya se venía trabajando a s í pero bueno, nosotros trabajamos en conjunto con UATRE, que es el gremio, y después trabajamos con Ministerio de Trabajo de la Nación y Secretaría de Trabajo de la Provincia. En algunas de otras fiscalizaciones nos pueden acompañar,、eh, podemos tener otras presencias. En este caso, en de, de que detectamos indicios de explotación laboral rural,、eh, nos acompañaron、eh, la Policía de Trata de Personas y、eh, la Patrulla Plural de la zona de, del departamento de Trebucó.、Uh -huh. eh, nos encontramos á b realizando inspecciones. Y bueno, en una calle vecinal de la zona rural、eh, había dos trabajadores, por lo que, bueno, e r e n a m o s nos presentamos, seguimos a, a hacer las consultas pertinentes y nos encontramos, obviamente, que algunas, algunas de las preguntas que les hicimos、eh, daban indicios a, un,、eh, a lo que s e llama comúnmente como explotación laboral rural. No tenían vivienda, siendo que estaban viviendo en un estilo de toldo、eh, armado con unas t a p a s que tampoco tenían techo completo. Eh, obviamente no tenían refrigeración y bueno, han ido tampoco. Así que、eh, nada, en conjunto procedimos a, a labrar cada organismo en las actas correspondientes y la gente del Ministerio y de, y de la Policía de Trata de Personas、eh, labraron la denuncia、eh, al 145 por indicios de explotación laboral rural.、Eh, Valeria, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. ¿Qué sucede con las personas después que ustedes las encuentran así en esa situación de, de esclavitud?、Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa después? Mira, en realidad no es esclavitud, porque los chicos estaban ahí por decisión propia.、Eh, sí, un poco condicionada, igual la decisión, porque. Digamos, siempre son condiciones. No, no, no es condicionada. Nosotros, nosotros、eh, dentro de las preguntas que le hacemos, obviamente se les consulta. Si ellos están ahí por voluntad, si los tienen、uh -huh. m e t e n i d o s Un montón de、uh -huh. De un cuestionario completo que se le hace que cada organismo tiene para consultar en lo que es el ámbito de i n f e c c i ó n Y los chicos, obviamente, refieren. Nosotros necesitamos trabajar. Eh. Y obviamente tenemos que hacerlo. No, no estaban obligados y no, no estaban coartados de su libertad. Y eso también es, me gustaría aclararlo para que no se malentienda.、Eh, nosotros, o sea, cada organismo tiene su competencia. A nosotros lo que nos corresponde es labrar las a a s a s y solicitar al empleador que regularice la situación. O sea, que se haga cargo de los empleados, que regularice la situación, se le da un plazo y también puede presentar ese, ese empleador un registro. Obviamente es largo y pasen su curso en determinadas instancias.、Eh, si el empleador regulariza o no la situación,、eh, después se envía obviamente la intimación con las deudas por contribución o por infracción que correspondan.、Eh, bueno, es un curso legal propio de, de acá del registro.、Uh -huh. eh, ¿Sabemos este, cuántas、eh, situaciones de esta índole se han registrado en los últimos años en la provincia? ¿Hay informes? ¿Se pueden acceder? Mira, te cuento,、eh, Renate, todo lo que es registro, nosotros lo, lo, lo volcamos a un drive y tenemos todo,、eh, toda la información recabada con, obviamente,、eh, el directorio en, en Buenos Aires.、Uh -huh. Yo, como obviamente ingresé hace muy poco, todavía no cuento con toda la información. Sí, obviamente, yo tengo la información de, de, de las inspecciones que, que, que estoy realizando,、eh, pero sí te lleva, se yo, obviamente, una...、Uh -huh. Una cuenta y se saben se s e a b números, obviamente en cuanto a inspecciones、eh, y a resultados que arrojan las inspecciones. Bien,、eh, ¿cómo hacen las personas para comunicarse con Renatre? Pueden ingresar al portal、eh, oficial de Renatre o en el Google escribir、eh, Renatre y ahí ingresas y directamente tenés, si necesitas hacer una denuncia, Eh, en, en la finalización de la página oficial, abajo del todo, tenés el 0800, que es un 0800-777-7366, que es para una denuncia、eh, denuncias o consulta, es una línea gratuita.、Eh, y después,、eh, en nuestro caso, por ejemplo,、eh, tenés también、eh, los números telefónicos、eh, que utilizamos para, para, acá, para la delegación de la Pampa. p o d de, é dentro del mismo portal, eso te digo, Ingresar a la delegación a Pampa, buscar a la delegación de la Pampa y ahí tenés todos los datos. Bien, sí, acá estoy viendo un WhatsApp para, para comunicarse a través de WhatsApp que parece este, lo más. Este, sí,、rápido. hay uno específico que es de fiscalización,、uh -huh. eh, después tenemos el de prestaciones y, bueno, y el, de, el de delegación.、Eh, el de fiscalización, si crees r t e lo digo, es 2954-687528. Muy bien, te agradecemos esta comunicación, Valeria. Bueno, a ustedes. Hasta luego. Adiós. Valeria Calderón, delegada en la Pampa del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores de la provincia, viene n llevando adelante eh, tareas eh, para este, de determinar si existen en el ámbito rural. En、eh, las explotaciones rurales, explotación de personas o en qué condiciones están. No tenía mucho más sentido darle vuelta a la cosa, pero la verdad es que una persona que decide, decide, entre comillas, aceptar un trabajo、eh, en un lugar en el que no tenés baño, en un lugar en el que no te dan una vivienda, que apenas es un. Este, cuatro palos con una chapa, donde no tenés una heladera, no, es, no hay realmente un hecho、eh, d e de libertad. No hay una decisión en libertad.、Uh -huh. Hay una decisión condicionada. Sí. Sí. Obvio que no hace falta que te pongan un grillete en la pata. Eh, ni que te cierren las tranqueras con llave para obligarte a aceptar、eh, un laburo en esas condiciones infrahumanas. Sí, y... Simplemente hace falta que seas pobre.、Claro. Por eso yo le decía condiciones. e l l a decían: No, no, están ahí por propia voluntad. Está bien, sí. Hay que ver cómo se,、sí. cómo, cómo se, este, cuánta autonomía tiene、mm. esa voluntad. Sí, y hay que ver qué sucede también cuando se encuentran estas anomalías,、eh, si, si es simplemente、eh, registrar a las personas que están ahí, ¿no? si no han incumplido en un delito ante, no, no. A, a, hasta ese momento, digo. Pero bueno,、eh, es, está bien, ahí nos explicaba que hay este, un trabajo interdisciplinario, interorgánico. Uno、uh -huh. entiende que seguramente esto no, no, no. A ver, un empleador que tiene en esas condiciones a sus trabajadores, no es que al, alguien va a venir a decirle, che, registralos y los va a registrar. Porque ya ha tomado decisiones previas que demuestran que tiene una falta de respeto absoluta. Por este, quienes por llevan la adelante vida, la explotación la de su. Por su misma vida. Su, claro.、Sí. Así que, pero bueno, ojalá.、Eh, sí. vamos, no, ojalá no, no ojalá no.、Eh, seguramente hay organismos que tienen la obligación de garantizarles、sí. este, un bienestar a estas personas que son reencontradas en, este, en esta situación.、Eh, ya venimos. Pocas veces se obtienen, además, después de declaraciones. Eh, de estos este, trabajadores de la ruralidad, porque, porque hay miedo, porque quieren seguir laburando, no, no. porque no hay después en el mercado,、eh, todos les tienen desconfianza porque este te va a denunciar. Bueno, ya venimos.